En realidad, esa medida afecta en este momento puntualmente lo que es Capital Federal y, y Gran Buenos Aires y alguna ciudad grande del interior, como podría ser Mar del Plata. Pero momentáneamente nosotros lo vamos a resolver recién a mediados de semana y vamos a tomar alguna medida de fuerza. ¿Básicamente cuál es el problema? En realidad es,、eh, si bien son realidades distintas las que estamos viviendo en el interior y lo que es Capital y Gran Buenos Aires, Es una, digamos que es una vieja costumbre que se ha oficializado, que es el cobro de un canon o bonificación por parte de las horas sociales y prepagas. O sea, para explicarlo de alguna manera, si yo le facturo 100 pesos a una prepago o n o obra social, cuando me pagan, me pagan menos un determinado porcentaje, un 10%, un 15%, en capital y gran Buenos Aires llega hasta un 25% menos. Que,、eh, Realmente es un número casi usurero. Y en ese sentido, preguntarle si están todas las prepagas en la misma sintonía.、Eh, no, no, ni todas las prepagas, ni, ni todas las obras sociales, porque recordemos que PAN, por ejemplo, q u e es una obra social nacional, tiene una bonificación promedio país de un 18%, que es un porcentaje muy alto y, bueno, y también estaría dentro de. De los requerimientos para que, que bajen estos, estas bonificaciones. De vuelvo a decir,、eh, la situación anterior es distinta porque, si bien、eh, pagamos esos cánones o bonificación, o sea, los montos、eh, o los porcentajes son más bajos. De hecho, la, la mayoría de los convenios que uno puede negociar a nivel local, o sea, aunque lo gestiona localmente,、eh, lo gestiona o con. O sin bonificación o con bonificaciones menores a las que están pagando en Capital Federal, que viven una realidad distinta, por eso la las bonificaciones son tan altas. En otro orden de cosas, preguntarle cómo están con los pagos, digamos, las, las obras sociales. s digamos que están con,、eh, con un atraso estable, por decirlo de alguna manera, o sea, se mantienen, se, se mantienen, o sea, porque también son realidades distintas de cada prepaga. Incluso, bueno, es esto sí, que me pregunta está relacionado con, con esto de las bonificaciones, porque en un primer momento la bonificación era como un premio, por decirlo así, a las obras sociales que pagaban en t é r m i n o o a corto plazo.、Y、después, esto s e la realidad cambió y se transformó en otra cosa. Entonces, se siguieron haciendo las bonificaciones y empezaron a extenderse los plazos. Y, y también es cierto que、eh, son en. en, en En un país cambiante como el nuestro, capaz que esto, uno firma un convenio cinco años atrás son realidades totalmente distintas. O sea, hoy, y, y, donde los plazos de pago se han, se han prorrogado bastante, un promedio entre 60 y 120 días, y, y, otro factor a tener en cuenta es, más allá de la bonificación, la inflación, que cuando yo cobro, es, el valor del medicamento realmente. Es, No, no me alcanza para reponer el medicamento que entregué. Y si a eso le tengo que descontar, los gastos financieros y, la, y las bonificaciones realmente se tornan en una situación crítica a la cual han llegado las farmacias del de, conurbano y del gran m o n s a l u Bien, entonces habrá que esperar.、Eh, bueno, y estaremos en contacto en el transcurso de la semana. Por ahora le agradecemos esta aclaración. e h Muy bien, seguramente haremos una reunión regional con partidos de, del centro de la provincia y bueno, y seguiremos. Cómo, ...cómo acompañamos la medida".